I'm dying Sarasú es uno de los temas que te puedes encontrar Dentro de lo que es el primer trabajo Para la formación Cates Cates, banda de Elza Que vienen con un disco de 8 temas Bajo el nombre de Begui Ichuake Eh, para hablar de lo que es este disco, de la trayectoria de la banda, de los conciertos y demás cosas, pues tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia, en el programa Buscal Música, a dos de los componentes, Unai Cantante y Yule en bajo eh, Arracha el León a los dos. Arracha el León. Eh, para comenzar, vamos a hablar un poquito de los inicios de la banda. ¿Cuándo se forma? ¿Cómo se forma Cates? Bueno, pues hace un par de años o así ya empezamos eh, a juntarnos y pues al principio era solo un grupo de amigos que, que queríamos pasarlo bien y, y hacer nuestra propia música, ¿no? Y pues como todo grupo yo creo, pues empezamos con, con canciones de otros grupos, a hacer eh, covers o, o imitaciones y, y la verdad es que cuando empezamos a hacer nuestra propia música nos gustó lo cómo sonaba y, y qué tipo de música era ya que es muy difícil que a todos nos guste la misma música, ya que en Leita somos 3.000 habitantes y, y no y no da para mucho eh, para artista, ¿no? Pero, pero bueno. Eh, Cates es el nombre que le habéis dado a la banda. Eh, ¿Cómo surge este nombre? ¿Le disteis muchas vueltas? ¿Tiene algún significado para la formación? Hombre, somos seis miembros en el grupo y un, pa, eh, lo primero que hay que decidir también es el nombre y no sé, eh, es muy difícil que todos estemos de acuerdo en un nombre y eh, hicimos varias sugerencias y bueno, decidimos elegir un nombre o que te, tuviera más de un significado uh -huh. y salió este y, <ríe> y así. En cuanto a influencias musicales, a la hora de sacar adelante la formación, ¿algún grupo se influyó en hacer este estilo de música? ¿Algún grupo de referencia habéis tenido? Sí, yo creo que... Eh... En el, paroma, en el panorama de la música en euskal Herria pues sobre todo Berricharrak ha sido lo que nos ha influenciado más que más que ningún otro grupo pero luego es verdad que yo por ejemplo pues escucho eh, muchos grupos eh, bandas pues americanas y pues suecas y de todo entonces ha sido una mezcla de, de lo que nos gusta a todos, ¿no? Sí, más o menos una mezcla entre la música que se escucha aquí en, y la música que se escucha fuera, pues, no sé, intentábamos combinar algo. Habéis juntado toda en un bode y ha salido Cates, ¿no? Y ha, ha salido que? Cates. No eh, como bien habéis comentado al inicio, ya tenéis unos años recorridos eh, como este como Cates. Eh, ¿Cuándo os disteis cuenta o cuándo tuvisteis las ganas de sacar ya un disco para daros a conocer? Bueno, nosotros y eh, sobre todo el año pasado sobre estas fechas o igual un poco antes eh, nos apuntamos en un torneo de grupos de eh, gora iluña uh -huh. de la peña y eh, esto y llegamos a la final en, es, en, ese, en ese. esa competición uh -huh. o, digamos y ganamos la final y bueno, fue una motivación tremenda Luego tuvimos oportunidad de tocar en el escenario grande en San Fermines y así. Entonces ya fue un boom, ya teníamos nuestras canciones también medio preparadas y, y hasta ahora. ¿Y cómo os visteis en un escenario tan potente, digámoslo así, en una banda recién, digamos así, entre comillas, creada? Pues la verdad es que al principio yo creo que todos tuvimos miedo. Lo, lo primero es miedo escénico, no sé cómo llamarlo, pero vergüenza, no sé... Eh, al final yo creo que nos arreglamos bastante bien para pa ser nuestro primer concierto en, en un escenario gigante porque era gigante acostumbrado pues... en gasteches, en escenarios sabes? pequeños pues eh, hay menos sitios para moverse y así y luego llega raya que, que tienes 25 metros de escenario eh, ¿dónde se suele juntar cates para ensayar y cuánto tiempo solís hacerlo a la semana? Eh, pues la verdad es que estamos eh, muy poco tiempo juntos porque hay dos que estudian en Bilbao, hay otros dos que trabajan y, y al final es muy difícil juntarse para, para para tocar o para ensayar o lo que sea. Entonces, eh, normalmente solemos quedar los viernes a la noche y, y el sitio suele ser una, un local que nos deja el ayuntamiento Eh, para juntarnos y, y lo tenemos para nosotros y para otros grupos de, de, de Leiza o sea, para la gente que toca la batería por ejemplo, puede ir a ese local y puede tocar la batería y, y así, la verdad es que está muy bien y, y se lo agradecemos <risa> eh, Antes de hablar de este primer disco, ¿qué diferencia encontráis entre los inicios, el primer día de ensayo, digámoslo así, eh, hasta la grabación de este disco, un poquito la evolución que ha dado Cates durante este tiempo? Una pregunta muy difícil, ¿eh? <risa> Pues, no sé, eh, también las canciones nuestras han cambiado mucho, o sea, no tiene nada que ver lo que está grabado en el CD y lo que cuando estábamos inventando canciones lo que salía. O sea, es tiempo y dedicación para sacar lo mejor de, de, de nosotros, no sé, cómo explicar sí, sí. A, o responder a tu pregunta muy bien. El, el, la mayor diferencia, bueno, una de las diferencias, por ejemplo, es que Eh, en el primer ensayo estábamos cantando con micrófonos del Singstar conectados con con mini jacks a, a, a directamente a unos altavoces de mierda, por ejemplo. Y, y luego pues los amplis también eran pequeñitos y, y son, eh, en el tema musical pues estábamos un poco verdes, pero tocábamos a gusto para, para estar para Fácil. estar con los amigos. El disco ya está en la calle, contarnos un poquito cómo fue el proceso de grabación del disco, eh, cuánto tiempo estuvisteis en el estudio. Bueno, el, el disco, pues grabamos en la Chan, uh -huh. en Alacrania Studios con Arcaiz Miranda, miembro de saqueo. Y no sé, la verdad es que estuvimos muy, muy a gusto y que ha tenido bastante paciencia también él y nosotros. Porque hemos grabado el disco dos veces entero y así. El primer resultado uno, no quedó él ni nosotros del todo pues contentos. pues Entonces decidimos eh, grabarlo de nuevo todo. Entonces, pues así ha sido. Además, como no nos podemos juntar todos, pues igual un día venía uno a grabar. Otro, a las dos semanas, igual venía otro a grabar. Entonces no ha sido muy continuo tampoco. Sí, así, lo que no hemos dicho que el guitarrista, bueno, los dos guitarristas están estudiando en Bilbao y tenían que venir hasta Pamplona a grabar, entonces el tema de de esto, de quedar y es un poco difícil eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco en las fotografías, en la maquetación del CD? La ilus las ilustraciones del CD y cómo se ha compuesto el CD lo tiene eh, tiene la culpa uno, uno de Pamplona también, que es Miquel Alcoz y le tenemos que dar las gracias mil veces porque le hemos metido presión a última hora además y, y, y la verdad es que ha quedado eh, mejor de lo que nos, nos lo esperábamos y no sé alguna más no creo sí, que... sí bueno le dijimos las ideas que, que teníamos sobre el cd o sea las ideasmos las ideas que teníamos nosotros como para ser una portada y así y él nos hizo varios varios dibujos y Elegimos el que más nos gustó y luego ya trabajo más sobre el que nos gustó. O sea, ya el que nos enseñó nos gustó tanto que luego lo mejoró y es, es tremendo. Ya queda quedado así, ¿no? Tan potente como suena el grupo, ¿no? Sí, la verdad es que eh, suena potente. <risa> eh, hablando un poquito de las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos ocho nuevos temas a la gente? ¿De qué van un poquito las letras? Por una parte, queremos decir muchas cosas con, con las letras que que ponemos en nuestras canciones, pero pero lo que queremos hacer es sobre todo que la gente piense por sí misma las letras, no son, que decimos, eh, directas. Son letras metafóricas que muchas las ha hecho Miquel, que es el guitarrista, uno de los guitarristas, que tiene un coco tremendo y, y eso, lo que ha dicho Una y ahora mismo que la gente piense Muchas veces, al crear las letras, eh, igual Miquel trae las letras, luego las miramos en casa, una y de repente cambia algo que igual dice, joder, pues igual queda mejor esta letra que lo que ha escrito él. Y el, el ensayo siguiente la trae y dice Miquel, no, es que yo no quería decir esto, yo yo quería decir lo otro. <ríe> y ya, oh, joder, vale, vale, pues... Eh, antes de hablar de los conciertos, de los directos, el disco lleva por título Beggy Chuak. Eh, ¿Por qué este nombre para el disco? La verdad es que es una de nuestras primeras canciones que hicimos. El significado pues es eh, ambiguo, eh, mm. puede significar muchas cosas. Eh, la cuestión es que que en el, lo que se habla en, el, en, las, en las letras es que estamos soñando igual demasiado y que tenemos que centrarlos en los que tenemos al la U, uh -huh. como a, así decirlo entonces nos pareció un buen tema un buen un buen título para, para ponerle al, al ceda y si os parece pues antes de hablar de los conciertos de los directos eh, vamos a escuchar uno de los temas del disco cuál elegiríais ahora para escuchar eh, o por ejemplo. to do Pues ahí está la caña y la fuerza que nos trae Cates con otro de los temas incluidos dentro de lo que es este primer trabajo, el tema OTS. Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo en el programa Euskal Música, de Berriozari Ratia a Unai Cantante y a Yulen Bajo. Y ahora pues nos vamos a meter a hablar un poquito de los conciertos, un poquito de los eh, directos, eh, contarnos un poco eh, un poquito los últimos eh, conciertos que habéis realizado. ¿Qué tal la aceptación ante el público han tenido? Pues los únicos han sido tremendos, la verdad porque ¿eh? han sido en en, en gaste marcha usa en gaste lamada y que fue otro concurso fue un concurso en sí. los que en el que nos presentamos y también tuvimos apoyo del público y, y la verdad es que tocamos el audio y, y muy a gusto hubo muchísima gente es un festival grande que en el que van grupos grandes también y mm. había un escenario para para los grupos grandes y otro para, para los principiantes o para los que habían hecho para los que habían participado en el concurso entonces tocamos ahí eran 40 minutos de concierto y la verdad es que muy bien muy bien muy bien sí. <risa> ¿Eh, os acordáis cuándo fue el primer concierto que disteis perfectamente <risa> <risa> eh, la verdad es que no fue un, un concierto de De, de para calma. estar a estar gustos porque el, estábamos sin experiencia y se, no, se notaba mucho los nervios y todo encima lo tenemos grabado y no lo queremos ni ver o sea que no lo, subís, no lo queréis subir en Youtube por, uh, si acaso, ¿no? por, por si acaso de aquí a 20 años igual sí, ¿no? ¿no? los principios de... eh, y ahora viene algo importante no para la banda ya que el viernes 27 de mayo estáis en la final de Gastea en el café ancho Kia de Bilbo Eh, contarnos un poquito cómo ha sido ese recorrido que habéis eh, realizado hasta llegar a la final. La verdad es que pues al principio no teníamos muchas intenciones ni de apuntarnos ni esto, pero al final dijimos pues pues otra oportunidad más, ¿no? Y nos apuntamos y... Eh... Desde el primer día ya fue un boom. O sea, la gente empezó a votar y nosotros Buah, a ver si aguantamos así una semana que será difícil... Y la verdad es que hice, viendo que íbamos primeros también pues intentamos eh, llegar a la máxima gente posible y, y así así fue, ganamos eh, bastante bien, o sea quedamos del segundo a 500 votos o así uh -huh. y la verdad es que el premio también es, es, es muy bueno, tocamos en, en Bilbao en, en la final del 27 y la verdad es que es la ospra. ¿Y en la final solo se puede votar la gente que va allí o se puede votar en tres semanas por internet? No, no, no se puede votar. Allí es eh, jurado, jurado jurado musical. y Pero se puede y ir es, a ver. Y, sí, es. hemos organizado un autobús desde Leiza que mm. el que, que se quiera animar, que de aquí un poco difícil será ir allí, pero, pero bueno, que el que quiera participar, pues... Los que estén ahí. en Leiza y alrededores, que nos escuchen en internet. Eso es. <risa> eh, en agosto también tenéis otra cita importante En el Arancha Rock Con bandas como Sorkun o Encore Entre grupos así de renombre Contarnos un poquito Cómo surge también la idea de meteros en ese pues, festival ya Pero ya de mayúsculas ¿no? también Fue tremendo Porque nada más apuntarnos Y al ver que teníamos esos votos En, en gastea Hemos recibido muchos emails De entrevistas De, de gente que le gusta mucho el rollo Y, y uno de esos emails fue de Aranza Rock, que querían que, que fuéramos un grupo para este año, que, que se eligieron junta o que hicieron, y, y fue la hostia, porque abrí yo el email les mandé a estos, y fue, ¡buah!, venga, sí, venga, vamos, vamos, que vamos, unas ganas tremendas. Como para decir que no, ¿no? Sí, sí, es. y, no, y no sabíamos con qué grupo seríamos ni nada, pero... El, viendo el nombre que tiene solo Aranza rock Pues uh -huh. es tremendo eh, ¿Tenéis fechas ya a corto o largo plazo Para presentar este disco? Eh, la verdad es que no, no pensamos Bueno, al principio pensamos en presentarlo uh -huh. Pero lo, la verdad es que pff, Lo tendremos que presentar En nuestro pueblo lo, lo que vemos más lógico es presentarlo En nuestro pueblo Pero eh, cuando justo sacamos el disco y, y así, llevábamos un par de conciertos que habíamos dado en tres meses dos conciertos. Entonces nos pareció un poco abusar de, de la gente pues el hacer una presentación así, en plan eh, a lo grande. Entonces decidimos sacar el disco y, y ya le agradeceremos al pueblo de alguna manera que, que nos hayan apoyado tanto. Sí, luego también cuando estábamos en pleno grabación, Eh, no sé si aquí os habéis enterado que también nos quieren cerrar la el bar rico de Leita y bueno justo cuando estábamos grabando eh, eh, llegó una carta que quería, querían cerrar el bar y así y dijimos bueno pues ya que estamos grabando y si sacamos el CD ¿por qué no lo presentamos allá? Se, será un detalle bonito y así. Y antes de grabar, o sea justo antes de terminar de grabar nos dijeron para tocar o sea sin, sin saber ellos que nosotros queríamos presentar ahí el cd porque queríamos eh, hacerlo sí. como sorpresa uh -huh. pues nos dijeron y tuvimos que tocar allá sin presentar el cd porque no sabíamos cuándo lo claro, iban a cerrar entonces claro, claro el disco lo habéis subido completa youtube para que para que la gente pues lo pueda escuchar gratuitamente se lo pueda descargar eh, porque la idea de llevarlo a cabo así y Pues la verdad es que primero sacamos el CD y no lo subimos a, a ningún sitio. Teníamos nuestra canción eh, que es más representativa, que es Begui uh -huh. que le pone nombre al CD en YouTube. Lo teníamos desde hace tiempo porque se lo grabamos un poquito antes que los demás. Y pues decidimos primero aguantar un tiempo con el CD eh, sin subirlo a ningún lado. Va, que la gente que comprara el CD y que y que nos apoyara en ese momento co con su dinero, ¿no?, uh -huh. pues tuviera el privilegio de, de así decirlo, pues, eh, de escucharlo en primicia, ¿no? Uh -huh. Y al cabo de un tiempo, pues, decidimos, pues, eh, que lo íbamos a subir para que podamos eh, también eh, mostrar a otros, eh, a otros sitios donde puedan darnos conciertos o, o, o algún evento, pues, que... Uh -huh. Que lo tengan visible. Y el que lo quiera de manera física, ¿cómo lo puede conseguir el disco? Bueno, tenemos un mail y también Facebook, Twitter o cualquier red social. y uh -huh. Nos escribís un privado y ya nos contactaremos. Eh, de los ocho temas que se incluyen en este disco, no os voy a decir personalmente con cuál os quedaríais. Pero sí, ¿cuál creéis? Que bueno sin escuchar nada de Cates puede ser el tema que más representa la banda. ¿La canción? de Beggy Chubank. Sí. Yo creo que sí. ¿Qué estilo de música hacéis, más o menos? La verdad es que no sabemos seguro cómo definirnos del todo. Uh -huh. Algunos nos dicen que somos metalcore, otros eh, que somos metal solo, otros que somos pop, yo qué sé. Hay mucha gente que, que opina sobre eso. La verdad que nosotros no, no nos identificamos por ahora con, con ningún estilo la verdad es que nosotros hacemos la música que nos gusta y nos da igual <ríe> como, como la llamen pues Sunay, cantante, Yulen bajo es que es el por haber suerte con ese festival del 27 de mayo, a ver si el día 28 salís en los periódicos y en todos los sitios diciendo que sois los ganadores eso es, eso es. A ver si a ver. y a ver si en agosto hacéis un concierto importante en el Arancha Rock eso muy es. bien y nos vemos dentro de poquito con nuevo disco o vais a tardar un poquito Tardaremos, tardaremos todavía, sí. Eh, ya están nuevos temas en marcha, ¿eh? Pero... Ya hay un par, tres temas ya más eh, decididos y entonces pues todavía nos queda mucho tiempo porque toda la grabación y toda la leche también. Mil ideas pues... y mil discusiones también, a ver, a que a algunos les gusta y a otros no. <risa>